Hola a todas y a todos los amantes del buen cine. Soy Ana ibáñez y este es Afiche, el podcast de Cine Cercano, para que estéis al día de las películas que programamos y de todas nuestras actividades y eventos. De nuevo en Paradigma Radio os presentamos El Sencantats, la película que podremos ver el domingo 8 a las 6 y media de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras. Es una película de 2022 de Elena Trapé, de quien previamente conocíamos dos cintas, Blog, de 2010, y Las distancias, de 2018. Trapé no ha dejado de madurar como directora, como demuestra en este su tercer largometraje. En él, tras una ruptura sentimental, Irene, la protagonista, ...se separa por primera vez de su hija de cuatro años... ...de quien tiene la custodia compartida... ...y para enfrentarse a su nueva situación... ...se refugia en un pueblo semiabandonado de los Pirineos... ...donde pasó momentos felices". ¿Qué dices? ¿Has estado todo el año que? Sí, bueno, más o menos, estoy muy cansada, pero bien. Bueno, es normal, poquito a poco. Hola, mami. Hola, amor. Te caigo tan a Vicinova. ¿Quién es sí. Vicinova? Mira bien. Vendí que la bici le regalaba a más dos. La grieta de los encantados. Son unos seres que viven ahí. Es que son un poco raros, no le gusta la gente, ¿sabes? Y si te acercas mucho te encantan, te conviertes en uno de ellos y ya no te puedes escapar es Encantats, Los Encantados, no es tan coral como sus anteriores obras, aunque también trata sobre una generación que fue educada con grandes expectativas profesionales y personales y que ve cómo se desmoronan, aunque en esta ocasión la película está más centrada en el personaje de Irene y posee un enfoque más intimista y cercano. La cinta habla sobre las complicaciones de las relaciones maternofiliales, sobre el vacío que deja las criaturas después de los primeros años de apego. Nos habla de la soledad, de la dificultad de recuperar, tras una ruptura, tanto la intimidad y la sensualidad como un espacio propio. Nos habla asimismo del falso mito de la Arcadia feliz. Destacan la interpretación de la siempre solvente Laia Costa, a la que la cámara de Trapé sigue en todo momento, y la de Ainara Elejalde, así como la del actor Daniel Pérez Prada, cuyo personaje y trama aportan cierto tono de comedia. Trappé sabe tratar de la falta de certezas que se dan en esa zona oscura que todas llevamos dentro, y lo hace con sentido del humor y delicadeza. Es Encantat, en suma, resulta a ratos simpática, en otros momentos dolorosa, pero siempre alejada de lo superficial. Volver a empezar de nuevo, aunque el doble de cara si te embestida calma volver a sentir el fuego vivir como si fuera juego con ese entusiasmo calla veremos entonces si calla Que el fracaso es al vuelo Luchar otra vez por el juego Que todo lo vuelve posible Jugoso, mutable, sensible si lo quiero para mí de cara se tempest estado ahora calma esperemos que estéis disfrutando en estos días de la tercera semana del cine de córdoba cinema 24 cuya gala de clausura tendrá lugar el jueves 5 en el teatro Góngora. Y eso ha sido todo por hoy. Para recibir más información sobre Cine Cercano y las actividades programadas, podéis consultar nuestra página web www.cinecercano.com o nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. No olvidáis seguirnos para enteraros de todos nuestros eventos y novedades. Y sed felices y no dejáis de ir al cine.